19 horas, 12 minutos, estamos comenzando con el segundo programa, de despabilense muchachos, el programa del Frente Grande de la Ciudad de Cañuelas, con la presencia, en la co-conducción del señor Alejandro Suasquita, ¿cómo Alejandro, le va? Muy buenas bien, tardes. Encantamos. ¿Todo bien? Todo bien. Con un tiempo muy un contento, poco más. Estoy muy contento. contento. Ayer se me hicieron algunas cuestiones acá en Cañuelas. Y... Se empieza a mover ay, el panorama. Venía muy tranqui así. Y nos sí, sí. acompaña también el presidente del Frente Grande de Cañuelas, el señor Mario Villalba. ¿Cómo Buenas va? Bien. ¿Todo bien? bien? Todo bien. Gracias. En un ratito vamos a estar hablando ¿no? de lo que pasó ayer, porque por primera vez en la localidad de Máximo Paz se dio inicio al año de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Cañuelas con un acto muy concurrido aquí en el Polideportivo, en una jornada... En cuanto a lo climático, muy distinta a la de hoy, ayer mucho calor, hoy ya está bastante fresco, está pero que dejó fuerte. mucho mucho para analizar. Así que nos vamos a meter en un ratito nada más en este tema. Pregunta, sí. es la, ¿fue la primera vez en la historia que se, vino, se inició la sección de, de Sí, Involución sí, Barco? sí, histórico para, bueno. para esta localidad. El Consejo Deliberante había implementado una modalidad de tener algunas sesiones en distintas localidades del partido. Después con el tema de la pandemia, donde las sesiones eran mixtas, algunos estaban en forma virtual, otros presenciales, quedó en el en el local de, del centro de Cañuelas. Pero bueno, evidentemente este año, con un panorama distinto en materia de COVID, seguirá federalizándose, si se me permite el término. Bueno, y fue toda todo mensaje, ¿no? Que las sesiones comenzaran con un acto político, ¿no? Fundamentalmente como es el inicio de sesión está contemplado eh, que eh, quien ejerce el poder ejecutivo, en este caso la intendenta Marisa Fassi, de inicio, ¿sí? al al año legislativo y en este caso fue en Máximo Paz. Vamos a estar Hablando también de cuestiones eh, relativas al ámbito internacional, eso ya sobre el final del programa, vamos a analizar qué pasa con el Fondo Monetario, en qué nos impacta, porque para algunos el tema es como eh, lejano, no está en la agenda cotidiana y sin embargo el impacto, en el el impacto está en la vida cotidiana. También vamos a hablar de tema gremial las novedades, cómo viene... Y qué influye en lo gremial... Uh -huh. Esto de la guerra nos influye, ¿no?, y tiene mucho que ver, siempre. Bien, vamos a hablar de los alimentos, ¿no?, porque esto es, si nos eh, vamos a la historia y el rol que tuvo la Argentina en cuanto a, a, a este rol de abastecer de alimentos, bueno, hay un panorama muy complejo en el, en, en el mundo, con también un, un panorama complicado en cuanto a China y Estados Unidos allí hay algunas cuestiones que se están planteando y que, Dios no quiera, pero si intervienen, eh, el, mejor, pano... mejor que me interviene mejor el PAN no... Mejor que no, si no que más. Pero Argentina casi siempre le fue bien en plena guerra, en cualquier guerra, pero queda mal parada cuando termine la guerra, porque ahí empiezan los acuerdos, nuevamente comerciales, en donde en muchos Argentina se ha quedado, al menos eh, con respecto a lo que es granos, ...pierde siempre cuando terminan uh -huh. las guerras... ...pero en plena guerra siempre sale favorecida... Se ha visto porque... beneficiado... ...sí, siempre, en todas las guerras... Bien, ...y por último, el tema que vamos... Sabe, ...ahora vamos a meternos de sí. lleno a debatir... ...presentando un poco los titulares... ...en este despavílense, muchachos... Así, claro, ...es, sí. es complejo... no LDC. ...una charla como de mate... Claro. ...como ellos lo que están escuchando en sus casas... ...cuando hacen una charla de mate... ...en este regreso para quienes vienen por la autopista aquí estamos cerca y nos captan de pronto quiénes son estos que están hablando. Somos Alejandro Sosquita, nos está acompañando María Villalba. Mi nombre es Telma Martínez. Nos vamos a quedar hasta las 20 horas y por ahí le robamos un, dos minutitos y un al, más. Sí, al amigo Pastor que viene después de nosotros. Y también vamos a meternos en el tema de género. Tenemos mucho para hablar respecto... Del tema de género, las palabras de la Presidenta del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, Susana González. Tenemos, hemos participado en un encuentro de mujeres. El lunes también tuvimos una reunión con la Presidenta del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires y una diputada de lujo de la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires, que Susana, junto con los compañeros legisladores de toda la provincia de Buenos Aires, concejales, consejeros escolares, diputados, entonces vamos a estar charlando en cuanto a lo partidaria. Así, yo a una pausita, un separador, y arrancamos con lo que fue ayer el inicio del año legislativo aquí en la localidad de Máximo Paz. Max. Un lugar todas las voces Llorona, las flores del Campo Santo No sé qué tienen las flores Llorona, las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona, parece que están llorando Cuando las mueve el viento llorona Parece que están llorando Ay, de mi llorona Llorona, tú eres mi chunca Ay, de mi llorona Llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.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 Seguimos en este Despabilense, muchachos, en el aire de nuestra radio, de la 91.3 FM Max, las vías de comunicación. Puedes mandarnos mensajes por WhatsApp al 1133 29 13 49 o buscarnos en las redes sociales FM Max 91.3 en Facebook. Estamos en Instagram. Y si no, también nos podés seguir en nuestra página web www.fm.com. 913max.com.ar Y escuchábamos recién a Chabela Vargas, realmente un temazo para compartir en este viernes, que también es el regreso a casa, la gente está ya después de una jornada laboral preparando el mate, compartiendo esta tarde, y la idea es llevarles y que se sumen a este espacio de charla, de debate, de diálogo que recién está comenzando y le estamos dando forma y este año que es un año par y es un año que seguramente se va a preparar para lo que será el año 23 con elecciones donde se juega ...el todo por el todo, con cargos no solo legislativos... ...sino ejecutivos en los distintos niveles. Vamos a arrancar, si les parece, por lo que fue ayer... ...el inicio del año legislativo aquí en la localidad de Máximo Paz... ...con el acto que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas... ...donde la presidenta del Consejo Deliberante, Margarita Trejo... ...presentó, eh, como corresponde a, al reglamento a la Intendenta Marisa Fassi para dar el discurso de inicio de, la sesión, eh, de las sesiones del Consejo Deliberante. Bueno, ¿qué les, ¿qué les pasó a ustedes con el acto? ¿Qué les pareció? ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué sensaciones? Calor, primero que todo, ¿no? Sí, ¿Vale? sí, Acer... en el polideportivo, en el Polideportivo calor. Un día así eh, humano perfecto, y militante. Estaba Pero lleno. Habían dicho que iba a ser el último día con tanto calor. Y fue así. Sí, fue sí terrible, verdad, la, pegaron, fue la pegaron. Sí. Bueno, la pegaron. Pero lleno de gente igual. ¿eh? Estaba lleno de gente, estaba lleno de compañeros y militancia. Eh, color, las agrupaciones llevaron sus banderas, los bombos. Eh, y bueno, fue una típica presentación de, de, de, de año. Y aparte el, el, es el informe de gestión del año pasado, malas propuestas que se vendrán para el año en curso, las inauguraciones, los cortes de cinta, los proyectos. Hay una muy fuerte, aparte del, del tema puntualmente histórico de, de, de la inauguración El Máximo Paz, eh, lo bueno es eh, el. El listado de obra pública que hay para las distintas localidades es muy importante, cosas que estaban postergadas hace décadas, diría. Eh, están empezando, por lo menos, a asomar en un presupuesto que veremos cómo viene, porque la oposición nos dejó sin presupuesto y ahora viene la firma con el fondo, pero bueno, se seguirá... Eh, si lo anunciaron es porque, bueno... Vamos a hacer todo para que para que se termine concretando. Yo por ahí yo por ahí Ale para su, por ahí sumar de acá en, en más sería bueno llegar eh, a la intendenta o quienes organizan si lo hacen como decías vos que era un proyecto para hacerlo en diferentes lugares en diferentes sí, partidos. Sí, sí, eso se venía haciendo con anterioridad. Las sesiones del consejo deliberante se eh, se han realizado en distintas localidades durante mucho tiempo ha pasado esto bueno por eso sería bueno por ahí elevarlo y me gustaría, sería interesante también y más positivo para la intendenta si en donde vayas, llevas a vecinos, invitas a vecinos de ese partido yo creo que va a ser más positivo también para para la sí, parte la política la idea fue de comenzar con la rotación yo no tengo nada que ver fue no, no, un, ya el sé. cuerpo legislativo sí. que decidió O junto al Ejecutivo, eh, pero precisamente es interesar más al vecino sobre la problemática claro, que tienen te y que haya más is... contacto entre el político y el vecino, que no haya tanta separación como hay Siempre. ahora. Ah. Sí. No, oh, ahora que sería, hace años, porque no ahora, Yo ahora creo ahora. que es bueno también para ellos, para llevar una, un cuadernito de apuntes y que hayan un par de mm. trabajadores del municipio en donde vayan tomando inquietudes o mejoras que quieran vecino de ese distrito donde se haga yo creo que sumaría en ese sentido ese fue el objetivo sí. y bueno nosotros como frente también planteamos algunas cuestiones como la elección del delegado por localidad eh, todo eso en toda medida que profundiza el acercamiento entre el funcionario y el vecino o sea, si vos tenés un delegado municipal que te corta el teléfono a las 2 de la tarde eh, porque terminó la hora de trabajar es un cargo político sí. y el político, el funcionario tiene que trabajar las 24 horas no, es, no, tenés, no sos el trabajador que tenés una, el funcionario político eh, está full time no hay hora no podés dejar colgado no ahí. podés mirar Netflix a las 7 de la tarde eso, algo todo. claro, se acabó la dona te atiendo claro. más. se están inundando se cortan los cables y hay inundación y no hago nada No, para eso eh, lo que el Frente Grande, en el Máximo Paz, planteó y con otras organizaciones también, la posibilidad de que él sea electo por el, los vecinos, eh, que haya una pequeña plataforma de propuestas y que se acerque junto con los vecinos y el, las propuestas y que sea votado. Eso lleva un trámite medio complicado en la plata, digamos, para hacerlo legal porque no se puede hacer, pero sí está el compromiso de cada intendente de poder llevarlo adelante, respetando esa votación. Eh, Podemos repasar algunos de los puntos. Sí, acá tenemos mensajes de nuestros oyentes. Bueno, lo primero es que nos dicen respecto a la convocatoria, no estaban ni todas las organizaciones políticas ni sociales en ese acto, que dejemos de hablar tanto del tiempo, que hablemos más de, de las cuestiones relativas a a las distintas obras, que faltan obras por realizar en Máximo Paz, eh, sobre todo el tema del gas, nos comentan por aquí. Bueno, podemos repasar, si quieren, el, el discurso, los puntos donde hubo... Los que más se quejan, yo reconozco que estamos en una localidad donde hace décadas que no... Recién este año, el año pasado, empiezan las obras Empezó a estar fuertes. Eh, pero a veces los que más se exigen son los que están acostumbrados a otras localidades entonces alguien que vive hace dos años es el que te reclama más es lo que nos pasó nosotros cuando vinimos a Capital nosotros empezamos, acá, empezamos a reclamar y pasaron 14 años y recién en 14 años se pudo lograr por ejemplo la obra del puente eh, y el asfalto y urbanizar un poco la zona de Eh, máximo Paso está en el fondo entonces eh, hay un montón de cosas y aparte no llega a todos lados el agua potable que más que potable es corrientes a veces eh, llega al, al centro y hasta la calle Rivadavia o alguna calle eh, hace falta más, el gas tampoco llega a todos lados o sea, falta hasta la, ver la integración de lo que es Máximo Paz como un todo no el límite el de hace 16 años atrás. Entonces hay cosas para modificar, aportar y seguir exigiendo claro, que se hagan. Por eso decía, por un lado tuvimos ayer el inicio de, de sesiones con el discurso del intendente. Yo decía, repasemos un poquito lo que fue el discurso, después... Está bueno plantear esto, todo lo que falta, ¿sí? plantear la, la opinión de los vecinos, eh, los palos que hubo para la oposición. Después, no sé si ustedes se quedaron para lo que fueron los discursos de los presidentes en las bancadas, ¿no? pero la verdad es que el discurso del presidente de la bancada de la oposición, de Juntos, Leonardo y Turmendi, fue muy breve, Y muy acotado y realmente eh, por ahí se perdió la oportunidad como espacio de, de decir algo que aportar un poquito más o de aportar propuestas, ¿no? Hubo algunas cuestiones relativas al, al ambiente. Eh, pero después no hubo mucho más que eso Después lo mismo de siempre, como chicanas No estamos en campaña, a mí eso me llama la atención Porque una cosa son los eslogans de campaña Y otra cosa es el, el espacio legislativo Donde fundamentalmente lo que se esperan son los proyectos No que uno piensa que una oposición de tanto tiempo eh, Tiene proyectos muy interesantes para presentar Porque si no pareciera que siempre vienen a, a criticar Eh, o acolación de lo que hace el Ejecutivo ¿no? entonces presentan este proyecto, sí. criticamos o decimos, pero bueno, ¿cuáles pero son las cosas? pareciera ser una lógica de cambiemos eh, juntos no sé cómo se llaman en distintos lugares uno opone, eh, plantea algo y ya se oponen no, eh, no es como que el objetivo yo tengo una posición personal no, la, no se la roba al partido pero me parece que cambiamos, es absolutamente... son los que hicieron los golpes toda la vida en la Argentina, hoy aumentaron el caudal electoral a un 40%, eh, para mí son destituyentes, estuvo visto en las PASO, venían por todo y querían hacer caer el gobierno si se repetía ese, esa elección en las PASO, por suerte la dimos vuelta como planteábamos, aunque hayamos perdido por un puntito, pero si hubiésemos perdido por, por eso, iban por el gobierno para terminarlo antes. Entonces, digamos que no es un espacio democrático, como por, por más que hable de democracia, eh, porque fueron siempre los que a través de las fuerzas armadas se hicieron los golpes. Hoy tiene una base social interesante, el mundo ha cambiado, ha virado, eh, se ha derechizado y bueno la tecnología tiene algo tiene que ver así que estamos en épocas nuevas y surgirán bueno como están surgiendo partidos agrupaciones y personajes nuevos así que sí eh. es una pelea grande porque la tenemos en dentro de la fábrica también Ale nosotros mismos la tenemos claro con uno tiene compañeros. que debatir pero acá con los vecinos también sí. hay veces que tenemos que debatir pero El, la, la, la, como la, la, la, dice Marta el... siempre la pelea de clase ¿no? la lucha de clase hay que hacerla reconocer claro. y hacerle ver que son trabajadores como uno que por ahí que con que el sindicato o se te dio la oportunidad de mejorar el sueldo y ya te crees que no sos un trabajador que sos parte de la empresa y se olvidan claro. Bien, pero... Por ahí, ¿no? Eh, más allá de estas cuestiones eh, que son como más macro, ¿no? Eh, por ahí tenemos en Cañuela a vecinos que representan eh, a otros sectores que son opositores y que de pronto han votado por alguna cuestión en particular, ¿no? Entonces, por eso yo planteaba esta cuestión relativa a que eh, no, no se ha aprovechado ese espacio tan importante que es el Consejo para brindar soluciones. La verdad es que yo no tengo recuerdo de proyectos que viniesen a resolver esos problemas cotidianos, ¿no? eh, y que lo mismo sucedió en el marco de la campaña Donde se sentaron, como vos decías, a esperar mostrar los errores ajenos, eh, ni siquiera en ese contexto. ¿no? Entonces me pregunto cuál va a ser el posicionamiento para este año, porque la verdad, la verdad es que no enriquecen, la, ver, la verdad es que no aportan, y más allá del espacio político partidario y de los roles que tenemos, también nos preguntamos eh, cómo va a ser este año. Porque eh, la verdad es que la ciudadanía espera sí está la, la presentación de proyectos de todos los espacios sí de los que integran el frente de todos de, cuando más de, se acuerden y mejor se lleven en de, realidad de en lo local para nosotros es mejor para todos los vecinos Porque sale un proyecto y nosotros estamos para todos. hablando por otro lado, aclaro para los algunos oyentes que nos están mandando mensajes, nosotros estamos hablando desde un espacio político partidario, somos el frente grande que integra el frente de todos y tenemos representación también, o sea no nos pidan objetividad a nosotros porque no vamos a ser objetivos porque uh -huh. nuestro punto de vista es un punto de vista. Uh -huh. político partidario, ¿no? Tengo al presidente del partido, uh -huh. el, eh, un dirigente del Frente Grande como es Alejandro y en mi caso que soy también militante de, de este espacio, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente que lo no, vamos no, a hacer me... desde un punto de vista. Y por supuesto que de, dentro del espacio del Frente de Todos, que es tan diverso, también está buena la discusión sobre los proyectos, pero la verdad... Yo lo que siento es que eh, estoy cansada de las chicanas, de que si me invitaron o no me invitaron, que si la bandera, la no bandera... Déjense de joder, muchachos. Dejemos... Ah, maduremos, despabilense, muchachos. Despabilense, loco. A ver, estamos en el 2022, hay una guerra, se está muriendo la gente. Después de la pandemia... Se recrudeció la crisis, hicieron un atentado a la vicepresidenta de la nación y la verdad es que me da vergüenza, ajena y vergüenza propia no por mí en particular, vergüenza propia porque muchos dirigentes del frente de todos no salieron, no salieron a manifestarse respecto del atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, nuestra dirigenta, la jefa, que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero no porque sea ella y que nosotros la adoramos y la queremos y demás, sino porque es una... Es la vicepresidenta y porque eso nos habla de otros tiempos porque eso la verdad es que cuando veíamos picar la piedra que nosotros son imágenes que conocemos y que se acuerdan la reta lo que se había ofendido la otra vez porque le picaban la vereda y ahora qué pasó qué casualidad que había una zona liberada que había una vereda que eh, tenía libertad para para que los que Acá, pecas, se, puede, acá, se, acá rompe, se puede picar, acá, se, acá puede se, se puede romper entonces la verdad La verdad es que eh, se necesita como un gesto de grandeza en un contexto y donde la política, pero obvio que tiene que ser un, un espacio de debate, de discusión y de opiniones diversas, porque si no, ¿para qué estamos? Y nosotros desde el Frente Grande aportaremos desde ese lugar, por eso eh, integramos el Frente de Todos, eh, para, para expresar estas voces, para hacer un canal, para hacer un puente, eh, pero también sobre todo para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para dialogar, pero sobre las cosas importantes. Uh -huh. A mí ¿no? ciertas cuestiones que, que toman la, la agenda pública me dan vergüenza, ¿sí? porque la verdad es que no nos alcanza el día para resolver situaciones. Volviendo al que nos cuesta volver al, al acto, el, el anuncio de la inauguración del registro civil es algo muy importante, Hay que decir que esta misma, esta misma función, esta misma gestión fue la que lo, se lo llevó hace unos años, no me acuerdo, alguien podrá llamar y decir, eh, que siete años, que fue bastante mal visto, no cayó bien, nos dejaron sin nada, había que hacer los trámites en cañuelas, así que, bueno, bienvenido al registro civil para la, todos los trámites que vamos a tener que hacer, El tema del compromiso a, a ver la cuestión de asfalto que es tan importante acá, que no había asfalto, en algunos lugares se hizo mal, reconocido por las propias autoridades, ah, están en, en juicio, no hay pago, no sé. La parte hay una empresa en concreto que el fondo la que empezó por Villav, el fondo de Unter y San Carlos que. ...hizo mal el asfalto, no se le pagó... ...nos informaron, porque hubo reclamos... ...no es que nosotros vamos a decir, che, que bien... ...igual, te ponen un poco de asfalto... ...y ya te cambia la vida, ya no está el barro... ...pero no es el hecho, porque te dura un año... ...y otra vez tenés todos los charcos... ...pero bueno, eh, no es que vamos y le decimos a barba ...y aplaudimos, no, están asfaltando mal... ...entonces mandan inspecciones ellos... Ven, se para la obra, se te termina por mal, por no cumplimiento de la licitación y van a juicio. Y hay un par de empresas acá en Máximo Paz que están en juicio con el municipio. No es que están en juicio, el municipio está en juicio con las empresas, porque no cumplieron lo que tienen que cumplir. Hay otras empresas que están. que mejoraron, eh, por suerte las del puente están empezando a trabajar. Eh, esa obra estaba pensada como última de toda una obra que se pidió a partir del puente para organizar las, eh, eh, los desagües pluviales que van al arroyo tanto de las moradas el, la San, el sanjón que va a la 205 y los terraplenes bajo fer, eh, del ferrocarril entonces se transformó en una gran obra que estaba pensada hacerla al final o sea ...miren como piensan en las oficinas... ...¿cómo no la vas a criticar? ...una obra que es un puente importante... ...entre más de seis vecinos que debe haber... ...del otro lado del arroyo... ...le iban a dejar para el final... ...ahí también se va y dice... ...empiece, necesitan empezar por Pereda... ...porque se inunda... ...o se va a adaptar... ...que también ayer habló Marisa, la intendenta... ...la compañera... Eh, ...el tránsito ha pesado... Por Moreno creo que es La que está allá al lado de Frigorífico Bueno Para desconcentrar un poco el tránsito Que hay sobre Pereda Me parece, bueno, tardó, se tardó Pero se sí, sí, llegó, se sí, llegó, sí, llegó, sí, anunció Bien, y esto en eh, es un diálogo Con las y los vecinos Las organizaciones Esto, es, esto están levantando cosas de los vecinos Porque bueno, los vecinos y las organizaciones Se lo están planteando bien, Incluso eso. el Frigorífico Entonces, Digamos, se, se tardó pero se sí, llegó Bien, entonces, este diálogo con la federalización de las obras, uh -huh. ¿no? Me parece que es algo inédito y muy importante que se está haciendo. Y sobre todo porque eh, nosotros los que somos cañuelenses de nacimiento hemos eh, nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo al, cen, al centrismo, sí, es decir, a lo que pasa alrededor de la Plaza San Martín. 5, 10 cuadras a la, a la redonda y las localidades habían permanecido durante décadas en el olvido, ¿no? Entonces, esto también es importante mencionarlo y este, este reforzar las obras en los corredores. Obviamente que la localidad de Máximo Paz, sobre todo lo que tiene que ver con Máximo Paz Oeste, con la mayor el mayor crecimiento demográfico de los últimos tiempos, también el corredor de la Ruta 3. La verdad es que cuando uno recorre las zonas donde hay tanto por hacer y donde además hay mucha población vulnerable, pero donde también se proyecta porque se escuche, porque también la misma... Eh, la misma, misma localidad las organizaciones sociales exigen eh, eh, ser escuchados porque se tienen que cumplir los derechos de quienes han sido postergados durante tanto tiempo ¿no? y también a costa de eh, discusiones y distintas cuestiones que, que se han visto en los años electorales en el corredor de la ruta 3 también lo vemos, la verdad es que cuando uno recorre los pozos eh, Por ejemplo, Santa Rosa, que durante tantos años, la verdad que durante los 24 años de gobiernos radicales, me gustaría que se enumeren las obras que se hicieron en las localidades. Porque nosotros que hemos vivido lo que serían el casco urbano, conocemos, sí, las obras que se hicieron de asfalto durante el gobierno de Domínguez de Rivarola, Rivarola hizo algunas cuadras de asfalto en Vicente Casares pero después no, no mucho más que eso pero sin embargo cuando se convirtieron en oposición se la pasaron hablando de la falta de obras en las localidades ¿no? eh, yo discúlpame que te que interrumpo queda mucho por hacer, a ver Digo, pero también planteemos que Y no es porque, no es porque simplemente desde quien ejerce el Ejecutivo se plantee esta agenda, sino también porque es al revés, porque la misma sociedad le está planteando esta agenda. Y eso es lo que me parece interesante y no para es, destacar. Y no es defender, lo que estás diciendo no es defender al gobierno actual, porque recién dijiste también el gobierno actual vino acá y hace años también había abandonado a la obra pública. En la época de Menem ni hablar, no se hizo nada. Yo soy, en general. yo soy porteño, no soy cañuelense, vinimos hace 12 años a vivir acá a Máximo Paz y yo veo cañuelas tan unitaria como la capital con respecto al país. O sea, lo que decía ella, nos circunscribimos a las 10 manzanas de lo que es la plaza, el municipio y después nos le daban bolilla, la, la, la, no le daban bolillas, no le daban. Moriría sí. las localidades es lo mismo que, de sí. que se critica a la capital federal es todo en la capital nada para la provincia mismo, el que está ahí adentro en el centro critica o ha criticado te digo por el gobierno actual ha criticado que han mejorado o han hecho en la enfrente, frente sobre la del Carmen en frente de la iglesia y la plaza ese adoquín en donde tenían que sí, haber hubo mucha discusión claro, en por en donde una plaza. tenían que haber invertido más en los barrios Eh, aledaños eh, Udaondo, Uribe Ni hablar Máximo Paz ni, Y Ruta 3 eh, San Esteban eh, Tiene que... una entrada de asfalto Santa Rosa también tiene una calle de asfalto Y nada más Ellos también con, se sienten tocados re... Y quieren que lleguen las obras públicas a su barrio con respecto... Como acá recién uno te decía El gas, te dijo un vecino uh -huh. Y hay que ver si acá también tienen agua potable Todos los vecinos No Por eso esto, o sea... No, no, no hay que verlo. Para el, para el, no, yo para que Incluso esté Incluso la pero, otra es del el... pozo, tra con tratamiento y a veces sin tratamiento. La mayoría de los vecinos bueno, por eso no yo usa más el, esa. Sigue con la del pozo. Yo para el vecino que está escuchando que nosotros somos del Frente Grande, somos que estamos dentro de todo, pero somos aquellos que le llevamos esta, este tipo de quejas de, de los vecinos a hoy en día la internet amarilla sí. esa fácil. El tema es que eh, por una, un tiempo se entendió la política o nos veían o los ven o los veían <risa> a los otros a otras localidades que llevar una crítica como y su propuesta hay que mejorar esta calle hay que hacer un derramado hay que poner iluminación hay que faltar se vea como que era su opositor sí, y tú yo tú no pinta. soy opositor estoy no. pidiendo cosas para el barrio Quería, ¿eh? entonces eso parece pasa? que estuviese cambiando y acercar propuestas están siendo más escuchadas. Muy bien, vamos se nos va el tiempo volando. Tenemos todavía una agenda para tío? hoy. ¿Qué hora es esa? ya son menos cuarto. Wow. Sí, se nos va volando la hora, estamos compartiendo despavílense, de muchachos. No es dice. Nos ah, dice un poco una hora. Sí, sí ya lo dijimos en el primer no programa no más dijimos más sí, sí. no nos alcance una hora y más con más respecto más. A, lo, a la a la cuestión de los que tenemos y lo que falta. Hay una asignatura, entre otras, pero una asignatura que es bastante complicada, pendiente, pero que están empezando a trabajar desde cañuelas, porque viene desde ahí la cuestión, es la atención sanitaria. El tema salud, eh, hoy por hoy estamos medio enclenque, o no hay médico, o no hay pediatra. Están empezando a retomar desde los edilicios, desde las ambulancias... De, Esperemos que retomando. llegue y retomando una red de atención primaria que vaya llegando a las localidades eh, donde la mayoría de la gente no tiene obra social. Que no, ni obra sea, social no, ni movilidad. Ni para movilidad saltarse. para llegar. No, o sea, cuenta la ambulancia Pero, la usa de colectivo? Creo que todos los vecinos de Max y tenían que estar, por más que en este presente, tenían que estar agradecidos y reconocer el trabajo que está haciendo Marta Ferraro desde hace años con estas salidas que se están prohibidas ahora. ¿Me equivoco? Eh, Sí, las, la las organizaciones hacen distintas cosas. Eh, sí, pero esta organización, organización en fila. trabaja hoy en día en Argentina? Sé sincero. ¿Cuántas? No sé, no ando por Argentina. <risa> Casi no salgo de mi casa. ¿Cuántas por, por sale? ¿Cuántas? Bueno, el ministro, el ministro, el ministro, el ministro que quiere ser ministro, Emilio Pérsico se fue muy contento, el secretario de Economía Social porque con la, el trabajo de los compañeros y compañeras en las obras de, y todo el sistema que tiene que ver eh, de, no, nos adherimos al Banco Crédicop por el tema se formaron tres cooperativas más se va a mutualizar se van a meter más profesionales se está consiguiendo más programas y lo que vamos ahora y que ya está confirmado es eh, una un, como un resarcimiento eh, económico para la toma de profesionales. O sea que ahí va desde la casa de la mujer, el CAC, que es el problema de adicciones, y eh. ¿O sea, tienen idea alguien más o menos qué especialidades quieren traer? Clínico, pediatra. Sabemos lo que. Eh, mira, yo no tengo nada que ver con la salud. Y me cuidé poco en la vida, pero. Sí. No, sobre el, tema acá es, el, tema, el tema acá es básicamente médicos generalistas o clínicos, ¿Sí? básicamente eh, ginecólogos sí. y pediatras. Sí, está bien. Y después vayamos a los dentistas. Sí, está y, y de, Es complicado. Después el tema de la paratología eh, es que no. Es complicada la odontología, no, la odontología es que muy el odontólogo quiere atender por una grossialal, es muy complicado. Entonces, digamos muy que hay complicado. una falencia.. Sí. Eh, Que más o menos un trazo grueso bueno, bueno. Pasaría por ahí Bueno, obviamente el, Todos reconocemos el trabajo de Marta Ferraro Usted también, dígalo sí, sí, Dígalo son por equipo, favor son, son los, Yo soy todos, el marido, no le puedo todos, decir todos, nada No le voy a tener flores flor a mi mujer sí, Sé que, sé que <risa> San... discuten Todos los días para Muy mejorar eh, Enorme, enorme el trabajo Y lo vemos, quienes venimos A Máximo Paz tan seguido Y eso que lo hacemos muy seguido, cada vez hay un edificio nuevo. No, una a mí, pared... a mí me trajo un molinero recién para venir hasta acá de Cañuelas. Nada, también reconociendo el laburo que se viene haciendo de, con la agrupación de frente. Tremendo. Sinceramente. bueno Y también dicho. tenemos otro mensaje, nos vamos a ir un par de mensajitos, después vamos un breve cortecito con un tema, así nos pueden entrar por lo menos dos temas sí, de todo lo que quiero, teníamos. quiero saludar a los molineros que viven en el Máximo Paz, y un montonazo. Tenemos que tiene el listado, cumpleaños, todo eso. No, no tengo, ah, no, tengo, eh, tengo, Bien, eh... Respecto de lo que estábamos hablando de la obra pública y esto de cómo desde las organizaciones sociales, desde la sociedad se hace escuchar esta demanda, entonces bueno, tenemos un mensaje que dice recuperaron la obra pública porque en las últimas elecciones Máximo Paz les dio un cachetazo, vienen aquí para ganar, ahora van a tener que eh, darnos lo que corresponde, lo que está bien, está bien y es la obligación hacerlo, no nos hacen un favor. Bueno, otro mensaje también, este bueno, es más personal o sintetizo, reconocemos el trabajo de Telma representando al Frente Grande, y bueno, un saludo grande por que bueno, dale, saludo grande para, para los elogios, ¿sí? Bueno, muy bien, estamos hasta las ocho pasaditas porque se nos voló el programa. Te podés, eh, <ríe> sí que nos favorece, sí que nos favorece Martín Eh, Te puedes comunicar con nosotros al 11 33, 29, 13 49. Para mensajes por Whatsapp Que nos están llegando, los vamos leyendo Acá recibimos todo tipo de mensajes Nosotros no somos objetivos Somos un espacio político partidario una Es un una programa, visión política Es, es un programa del, del Frente Grande de Cañuelas Donde además cada uno de nosotros También tiene opiniones distintas Y nos encanta, porque si hay algo que nos encanta Es debatir entre nosotros Así que, bienvenidas todas las opiniones Todo lo que nos quieran decir y. Comparto lo del vecino Que no nos regalan nada Por eso Porque eso es la obligación es del la... político y del funcionario momento, Hacer de... que los vecinos vivan de... mejor Sería bueno invitar a vecinos también acá. Llegaremos o sea, Llegaremos cuando llegaremos nos ordenemos mejor Bueno, hacemos así Una breve pausa musical y seguimos con esto Y despabilense muchachos Hasta las 20 y pico Aquí en la 91.3 Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como Max 913 Me mandaron una carta por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano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 Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia los hambrientos piden pan plomo les da la milicia, sí de esta manera pomposa Quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí Habrá visto insolencia Barbaría le vocía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías y... La carta que he recibido me pide contestación yo pido que se propale por toda la población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 Seguimos compartiendo, despabilense muchachos en el aire de la 91.3 FM Max. Nos vamos ahora, cambiamos, dejamos un poco el panorama local porque se nos empiezan a abrir temas como un abanico. Creo que hemos dicho poco del discurso del la no. Intendenta, nos hemos ido yendo por otro lado. Espérame que presento ahora el próximo tema. Si no, te venías con no. algo de ayer. No, sí. no, no, no. Sí. Eh, una vez que tuvimos programa en, con Esculapio, había una sección, era como... Llama, a ver qué pasa. putea, claro, dale, dale. Y llamaban los vecinos, y, hay un bachacán, no tengo luz acá. Y todo eso iba el delegado. Ah, Así bueno. Así que, alguna dale, seccioncita. Se la se afanamos. La sí. Muy bien. Eh, con motivo del Día Interna Internacional de la Mujer Trabajadora, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la presidenta del Frente Grande... Sí, y diputada provincial Susana González habló se explayó sobre un proyecto para que todos los municipios puedan contar con un protocolo de acción en el marco de la ley Micaela y lo que tiene que ver con la violencia de género, sobre todo en ámbitos laborales. Esto es muy interesante porque hay municipios que obviamente que ni siquiera tienen un área de género, que no existe, que no se trata para nada, pero está muy bueno además pensarlo en los ámbitos laborales porque sinceramente no hay a dónde ir a denunciar una situación de violencia de género salvo que sea el ministerio de trabajo o un lugar porque si uno va por ejemplo a, a la comisaría de, de la mujer y de la familia te toman solo situaciones de violencia doméstica, doméstica. y hasta por ahí nomás más y a veces, y a veces. ahora eh, pero... si sí, ahora está hay muchas eh, haciendo así como un parrafito aparte eh, con el cambio de la comisaria en la comisaría de la mujer del, de la central de la calle libertad hay muchas que Quejas. conozco ya varios casos donde no se, quieren, no se están recibiendo las denuncias como corresponde, no un párrafo, y menos aún si uno va con una situación de violencia laboral, pero nosotros hablamos de que la violencia de género también se da en ámbitos laborales, donde denunciarla, cómo actuar, es un tema todavía por resolver. Susana González habló de este tema... De su presentación en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires Y también de otros temas relativos a las mujeres en la política Donde queda mucho por hacer, donde hay una paridad legal pero no real Vamos a escuchar primero a Susana González Que esto decía en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires Gracias señor Presidente Bueno, en principio agradecer a todos los bloques de la cámara que acompañan este proyecto de ley que no es ni más ni menos que una herramienta más en la lucha que tenemos las mujeres trabajadoras estableciendo un protocolo contra todo acto de violencia en el ámbito laboral para el servicio el sector público, los tres poderes del sector público las empresas del estado las empresas privadas también concesionarias de servicio público, y el proyecto está dirigido al personal de planta permanente, personal de planta transitoria, temporaria, y al personal contratado. Eh, la ley ni más ni menos establece un protocolo que va a ser definido por los organismos que lo implementen una vez que el Poder Ejecutivo establezca quién es la autoridad de aplicación, y que ha incorporado este, por trabajo de la Comisión de Trabajo de esta Cámara, que las organizaciones sindicales también puedan participar en la elaboración de esos protocolos. Un procedimiento que tiene que ser eficaz, que tiene que ser rápido, que tiene que garantizar los derechos de todas las trabajadoras y que además tiene que darle certeza, seguridad y no producir la revictimización de cada una de las víctimas que son violentadas en su ámbito laboral. Este proyecto también establece la posibilidad de que las municipalidades puedan adherir y puedan generar sus protocolos como una herramienta más para la defensa de cada una de las víctimas que padecen esta situación. También es necesario aclarar que desde la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad en la Provincia de Buenos Aires. Hay muchos organismos del Estado provincial que han generado sus propios protocolos. Esto no significa la eliminación de esos protocolos, sino que ampliarán en cuanto a lo que no tengan contemplado a partir de este proyecto si se transforma en ley. Y de ahí en más, aquellos que no lo tienen, tienen la obligatoriedad de tenerlo. Para finalizar, decir que... Esta es una herramienta que tenemos que tener las mujeres en todo el ámbito laboral, pero como este mes es un mes especial también de la lucha de la mujer trabajadora, le voy a hablar y esto lo voy a hablar independientemente como, como diputada Susana González, no como miembro de este bloque o miembra de este bloque, decir que en esta Cámara también, y esto va para todos los varones de esta Cámara, Las legisladoras también tenemos derechos que aún no son reconocidos. Hace años que venimos trabajando con la diputada Barbieri, con la hoy senadora Reitz, en poder establecer para aquellas legisladoras que tienen el derecho y que quieren hacer uso del derecho de maternar, el poder tener nosotras el derecho de poder gozar de una licencia para que no se nos interrumpa ni la obra social, ni nuestro salario. Ese expediente que lo habíamos coordinado con este, la oposición hoy está cajoneado o está guardado o no tiene tratamiento y compañeros varones, nuestras compañeras legisladoras tienen que tener ese derecho. Nuestras compañeras concejalas en nuestros distritos tienen que tener ese derecho, esto no se trata de un pensamiento de un partido o del otro, esto es una cuestión que nos atraviesa a todas las mujeres, que dejimos el derecho de maternar. Y en eso ustedes, los compañeros varones, tienen que acompañar estas iniciativas, como también tienen que revisar que esta Cámara tiene una conformación de autoridades que en la mayoría de los casos son varones. Y los que decían la política terminan siendo varones sin que nosotras las mujeres podamos tener espacio de decisión. De hecho salta la vista que tuvimos la oportunidad histórica de poder tener una paridad real en la Cámara, no paridad legal, real y sin embargo el 95% de los partidos políticos decidieron encabezar sus listas con compañeros varones. Esperemos que eso se revierta y nosotras tenemos que luchar todos los días para poder cambiar esa decisión y mostrar a nuestros compañeros varones que nosotros somos parte de la política y parte de las decisiones políticas también. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bueno, bien. Verdaderamente es un lujo ¿no? la presencia de Susana González en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires llevando estas palabras con tanta claridad. Primero y principal, llama mucho la atención ¿no? esto que decía respecto de que la ley orgánica de las municipalidades no contempla la licencia de maternidad Para las mujeres o las personas gestantes eh, Donde se corta su obra social Donde no se les paga la dieta Algunos municipios tienen sus consejos deliberantes Un reglamento interno que contemplan Este derecho de maternar Y con las correspondientes licencias Pero no así en todos no A esta altura nos llamaba la atención Entonces yo le preguntaba si había muchos municipios En esa situación donde las concejalas Que decidían maternar eh, No tenían derecho a la licencia y nos decía Susana que son muy pocos los que garantizan ese derecho, sí, ¿no? Es muy llamativo. Yo no tenía ni idea, sí. ni, ni me imaginaba que... No Pensé que era nada. para todos en general como El en suelo, una, claro. en como una no empresa privada. privada. Sí, en Capital no hay este tema, están cubierta como en cualquier lugar. No, como esas estar. cosas ocultas claro. que tiene que ver con esto de, de la igualdad de derechos y cuánto por hacer... Y el otro tema que planteaba Susana, eh, que es una de las autoridades del, del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, tiene que ver con la igualdad o la, la paridad real en los cargos. Muchas veces los presidentes de las comisiones son en su mayoría varones, o en este caso respecto de quienes encabezaban las listas, ¿no? Entonces, que respecto, o la cantidad de intendentes, si vamos al caso también, creo que son cuatro o cinco en toda la provincia de Buenos Aires, son muy las que encabezan o ocupan esos lugares, no, eh, bueno, muy interesante para para charlar y respecto del proyecto sobre los protocolos de violencia en Cañuelas esto lo anunció ayer la presidenta del Consejo deliberante comentó que era una deuda que se tenía respecto de la, la implementación del protocolo de capacitación sobre la Ley Micaela que es esto, con sí, con todos los eh, integrantes de los poder, del, del poder ejecutivo, no sé si se va a extender Nacional, a otros poderes, ¿Sí? sí, sí, pero no sé si en Cañuelas va a contemplar también extenderlo a otros sectores públicos que no sean de del ámbito municipal, qué sé yo, comisarías. Los que tienen convenios dice, aunque sean privadas, eh, claro, si están, tienen convenio lo tienen dentro. Esto sí. yo me refería a lo que es, se va a hacer en Cañuelas, que ya está ya ha estado trabajando la Secretaría de Género en este tema. Para implementarlo, ¿no? Pero cuando esté el protocolo va a ser obligación para todos, para todos. públicos y privados asociados o eh, los que estén conveniados. Hay, hay lugares realmente donde es, es, es difícil de aplicar. Al menos yo te digo en la parte privada. No tanto por ahí. Lo llevo a, a mi a lo mío, ¿no? A lo, a lo que es molinería. Si estás en producción, que en su momento habían, hoy en día hay menos eh, compañeras. ¿Por qué trabajando? no hay mujeres en la parte de producción? De producción? ¿Es, son ¿Hay? decisiones... No. Había un laboratorio en su momento en Molino Coñuelas... ...después se fueron... ...y... ...nada, vinieron, tomaron a hombres. Ahora, ¿por qué? No, nosotros no es el convenio ni nada, lo impide. Claro. Es una cuestión de las empresas. Sí, sí, sí, es una decisión patriarcal, ¿no? Porque... Sí, es la por eso te digo yo... En ...lo que es, digamos, Sobre esto todo, de los derechos... ...de la mujer, en lo que era, digamos, cuando estaban las compañeras en laboratorio... ...se les cumple a rajatabla todo... ...sí, porque hay un sindicato en donde estás atrás... ...más que nada cuando son tres o cuatro pocas, más atento estás... Eh, ...pero se complica en la parte de las oficinas... ...de toda empresa privada, no están eh, bajo convenio... ...ninguna, ninguna tiene un apoyo de un sindicato, están todas fuera de convenio... En donde ahí pasa de todo. Pasan, estas cosas deben pasar. Pero por supuesto, por supuesto que sí. Quedar embarazada y que te despidan, pero yo creo que debes pasar uh -huh, muy a claro menudo. Sí. Es en donde está el grueso de uh -huh. las mujeres. Uh -huh. En las oficinas, por ejemplo, de Cañola, que están ahí, en donde era la serenísima antes, y un 80% son mujeres. Son muchas más mujeres en la No hay en premio, no hay nada. No, porque no están en ninguna oficina. ¿Qué sería ofici de comer? ¿Qué, qué sería? Claro, no, por ley, en partes. Eh, ...te los absorbe la empresa... ...y es como una decisión del empleado... ...no pertenecer al sindicato... sí sí, sí. ...pero por qué... ...porque la empresa les paga... ...tanto Molino Cañeras como cualquiera... ...una cobertura médica privada... ...entonces ahí te los absorben... ...y lo conquistas... Uh -huh. ...porque cuando entras a trabajar... ...el 90% de los que entran en la oficina... ...son jóvenes... ...sin familia... Uh -huh. ...es la verdad, son así... ...son chicos... ...entonces después cuando van creciendo empiezan a querer o tener derechos en donde se dan cuenta que están en un sector en donde no les cuesta mucho afiliarse Eh, pero en general entre todos digamos, ahí volvemos al problema de las clases totalmente ¿no? O sea, totalmente, la prepaga te sí. ganancias patronal y te olvidas que sos Ale. un trabajador Ale me acuerdo Molino, y esto cuando te y pueden esto, echar te echan yo me acuerdo y cuando te olvidan del sindicato sí. cuando nosotros teníamos en Molino Cañeras cuando empezamos nosotros como sindicato las oficinas de Molino Cañeras estaban dentro de Molino Cañeras en ese predio hoy en día compraron lo que era la, Merce eh, la serenísima se trasladaron la oficina para allá Pero cuando nos cruzábamos, yo que era de producción, con cualquier oficinista, tanto mujer o hombre, ni te saludaban porque se creían superior a vos, porque vos ibas vestido de blanco. Uh -huh. Pero bueno, a la época... Hay cuestiones, claro, de, ah. es, cuestiones de clase, entre comillas. Sí. No, Pero hay... bueno, hoy en día, ¿sabés por qué? Están uh -huh. eh, es más como para afiliarse todos por el tema monetario, porque ellos no tienen al no tener un sindicato, qué pasa? Te pagan cuando quieren. Claro. cuanto quieren, si el molinero te saca un 40% y a ellos no les va a llegar un 40% aumento, le va a llegar menos. Entonces, por eso cada vez más es como que se están animando a acercarse a gremio. ¿Entendés? pero cuesta igualmente. ¿eh? Es una sí, bueno, pelea... no, llamado llamado para Molino Cañuela oh, para perspectiva claro, de no, género. Molino, ya... y las empresas que no, pero todo en general. Eh, yo digo Molino Cañuelas porque Pero Samsung es alevoso Sí. que tengo conocidos ahí es alevoso, y más y, en producción que tienen mujeres... Y sin, sí, y sin descontar un hecho que eh, ustedes conocen muy bien, que es lo que más ha incrementado, y sobre todo en, en el contexto de pandemia y pospandemia, es el trabajo informal, ¿no? las tasas de crecimiento sí. del empleo informal, uh -huh. y sabemos que en esas tasas de informalidad, eh, que afectan a todas las personas, pero más a las mujeres, porque hay más mujeres en situación de informalidad y porque además se suman todas las tareas de cuidado que realizan las mujeres y porque además esa misma eh, realización de tareas menos salario en el caso de ser mujeres no sí, entonces el es los menor. tres los sí, tres sí, sí, factores verdad. impactan en el caso en de lo las que mujeres. sí digamos está eh, coincido con Susana obviamente plenamente en todo lo que dijo y hay cosas para remarcar por ejemplo la mujer en lo que es privado son eh, no sé ayúdame vos en tu parte en lo que es estatal ...tres meses antes y seis meses después del parto... ...es lo que tenés cobertura... ...y Ale, en los hombres tenemos tres días... ...de licencia tenemos tres días... ...en esos tres días tenés que hacer lo que puedas para ayudar... ...hay gremios que están a, a buscando señora, más, más tiempo lo para los padres... ...sí, sí, porque a veces tenés que dejar o eh... pagar a alguien... O llamar a tu suegro, a tu suegra, a tu hermana, a alguien que ayude, porque Dejarlo tres días por lado no podés... Algún lado sí, porque es más, y que no caiga la esposa en cesárea o que tenga que en, un torneo. Sí, Sonaste, porque, y, día no y también porque día. vamos hacia un camino donde las tareas de cuidado tienen que ser realizadas por todas las personas, ¿no? Pongo todas las personas para incluir a todos los géneros y como cada uno lo sienta y lo quiera asumir entonces esa es la tendencia, que las tareas de cuidado también van a empezar a cambiar y no a recaer tanto en las mujeres cuando también se reconozcan estos derechos y a, sí, porque nosotros al tercer día tenemos que volver a trabajar. Exactamente. Aprovecho que estamos en el sí. tema molineros como para por lo menos puntear el tema que tenemos. Antes que, sí, antes antes que, que nos, nos, nos, sí, nos, sí, sí. nos van rápidamente ya nos vamos. el tema eh, de aumento de precios que tiene que ver con el, el tema de harinas, galletitas sí, y un quilombo la y, semana pasada. Toda esa cuestión. Sí, el, de la y los pasado. llamados eh, cepos a la venta de aceites y de harinas para que no suba siga subiendo el precio acá y cómo influye y perjudica o no perjudica al trabajador de los molinos eh, la cuestión guerra esta de exportación y aparte el tema de la guerra que es un desastre por un lado si nosotros nos vemos beneficiados en la trato de en subir, entonces muy por lo menos los títulos le seguimos bueno, el otro viernes empecé a trabajar en Molino él en el 2001 2002 eh, estaban en guerra eh, Irak Estados Unidos se le complicaba para comprar quienes le vendían a Irak aceite, entonces Molino Cañeras tenía que triangular, porque nosotros habíamos, en, en la parte del sector de aceite, se le ponían los bidones de aceite eh, de Arabia. Entonces triangulábamos con Arabia y e iba el aceite, por ejemplo, para la gente de Irak. Sí, porque le cerraban los, los, los negocios que tenían en, en su momento. Sí, hoy en día pasa ahora, lo mismo. No, hoy no, en día que pasa, que pasa que lo mismo. Lo mismo. Sí, sí. Hoy en día pasa lo mismo. Nosotros como estamos en Molino Pañuelas, por suerte, gracias a Dios, con horas extras, trabajando a full, en toda, como dije hoy de entrada, en toda guerra, estando la guerra presente, Argentina es beneficiada. Nuestro sector productivo, lo que es harina y aceite, más. Aparte, Ucrania es lo que produce... Rusia y son los mayores productores de harina y, ¿Sí? y aceite. ¿Sí? Bueno, de nosotros aceite. a nosotros nos beneficia, nos beneficia, ya te digo, igual en ventas se duplica. Ahora o sea, esta ya ¿y te el avancecimiento del mercado interno no hay. Eso es lo no, que te no, dirá. no no no olvídate. No, imagínate que tenés un 80% de los granos que se siembran en Argentina son de exportación, solamente grano. Así que nos claro. queda para rato a nosotros. No, no, no es no... que vamos a tener poca harina en, en, en acá en, en, en el, el país. Te, el, te, el problema es porque aumenta, que es un problema político y no económico. Porque Sería aumenta, más... se subió. Se te, ¿Quién te modifica los el valores de, de trigo? Es de Estados Unidos, vale. Ahí se modifica todo, el dólar. Y Molino Cañuelas tiene que comprar el trigo en valor dólar. Se subió. Uh -huh. ¿Cómo vende harina Molino Cañuelas? a valor pesos? al panadero a valer pesos el panadero lo, lo paga a la harina a 60 90 quiere días quiere do dolarizar el producto Molino Cañeras quiere claro. eso venderlo con el no Nueva York en... es que no lo no, no vas a vender claro eso. que no se puede no lo no vas a vender por ¿Cuánto eso ¿cuánto está el kilo de harina para cepo? fabricar 80 90 pesos uh -huh. pero la harina que sí se permitió uh -huh. aumentar es la bolsa de 25 kilos la que va a panadería uh -huh. no está habilitado para el aumento para, la, para el paquete de kilo, uh -huh. que es lo que le interesa a la empresa uh -huh. El es decir, lo que de compra kilos. el vecino, en el lo que compramos nosotros. En, pero eh, sí se aumentó para las panaderías. Y ves, por por seis, eso ves, está 400 y 300 pesos el pan. No sé. Claro, o sea, por eso está más con el pan. Pero la harina vos, la que compramos nosotros, vos, yo, cualquier vecino, esa no, no tuvo aumento. Eso es lo que pide Molino Cañeras. Dejamos meter el, esa... ¿Y ¿Por qué no baja la otra? Es que, es ¿qué que eso? quiere eso. eso. Es lo que, que quiere la empresa. Déjame que le venda más barato a las panaderías y aumento el paquete de kilo. No, que bajen las dos, digo yo. No, claro, que aumente sí. afuera, que afuera. No, los claro, dólares pero, que gana pero, ya ver, yo lo pido. Yo te digo la postura de acá. lo que me dice sí, la empresa. Sí, sí. No es defendiendo la de empresa. Porque hay dos temas. Porque Una yo cosa me acuerdo es la, de Cristina. El trabajador molinero y otra cosa es la mesa de los argentinos. Bueno, es... iba está. a decir eso. Las palabras de, de Cristina cuando hablaba de defender la mesa de los argentinos con la carne, los cereales, que son los principales platos, ni que hablar del pan. Por eso es que es muy claro. llamativo esto, ¿no? Que el precio de la harina para las panaderías tenga este aumento donde es un alimento, un alimento básico nos están ya despidiendo sí, bueno sí. gente, nos queda Podremos mucho seguir, sí nos queda mucho como siempre porque empezamos a dialogar, a debatir eh, a traer la realidad que siempre se va conectando con esta historia de la Argentina que es tan eh, cambiante eh, pero por momentos cíclicas también porque hemos visto cosas ¿no? repetirse Eh, como dice alguna vieja canción. Bueno, estamos... Sería bueno, antes, sí. antes que cierren, Ale, que te, como hoy tiraste la idea de esa voz, de ese pedacito de vecinos, tener un listadito eh, vamos de las de los vecinos y propuestas cómo llegan los reclamos para hacerlo llegar a, también al municipio de Dale, Ramírez. bueno. Compromiso. Sí. Despabilense, muchachos. Estamos llegando al final de este nuestro segundo programa en el aire de la 91.3. Nos estuvieron acompañando... Mario Villalba, presidente del Frente Grande de Cañuelas, también integrante del Frente Sindical que ayer estuvo también acompañando el comienzo de las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante en el acto que se realizó aquí en el Polideportivo de Máximo Paz, el señor... Alejandro Suasquita, nos ha acompañado un lujo, Joana en la Operación Técnica Musicalización. Mi nombre es Telma Martínez, nos estaremos reencontrando el próximo viernes a las 19. Esperemos Vamos a ver por ahora, oh, por ahora porque si no nos están apurando, porque claro, viene nuestro compañero El Pastor para traer su palabra también en el aire de FM Max. Que tengan un excelente fin de semana. Un saludo.